Como se te cante, como te salga, como puedas Decimos para que escuchen los que te dicen Vos no digas ni mu Ahí va Hoy tengo una noticia fuerte Y es que nos van a otorgar un premio maravilloso El premio Ether Que acaso sea el más importante de la radiofonía argentina Así que queremos agradecerle justamente a Ether A Eduardo Alberti le queremos agradecer muy especialmente a todas las radios que nos transmiten porque esa es otra maravilla, la de compartir esta aventura que se le ocurrió a Claudia Cuña, que llevan adelante Mariano Randazzo y Diego Gassi y nuestro querido Pablo Marchetti con el grito pelado y que me prestan todas las semanas para que yo pueda andar por ahí haciendo preguntas y mostrando universos. Y queremos agradecerte a vos Con quien se produce la maravilla mayor La de la comunicación Porque estás ahí Escuchando esto Que no es un programa de radio Es sí, ¡Mu! Hay comunicadores Periodistas Escribas Locutores Editorialistas Oficinólogos Denunciadores Movileros Columnistas Conductores Especialistas Interpretadores Oh. Mejor de Simu. Hoy de Simú se está transmitiendo desde un lugar muy lindo Donde hay más de 20.000 árboles Hay colinas con un césped muy verde Uno está al aire libre Es un lugar de trabajo, uno ve que la gente anda de aquí para allá y a la vez cuando se pone a pensar bien en, en qué es este lugar, bastante insólito y a la vez muy inspirador, resulta que estamos sobre millones de toneladas de basura. ¿Por qué? Porque estamos en la UST, la Unión Solidaria de Trabajadores, que es una cooperativa de trabajo que ha sido la encargada de sanear el cordón sanitario más grande que había en Latinoamérica, supongo que ahora habrá alguno mayor, pero eso que uno ve en la zona de Will de Avellaneda, que es el SEAMSE, y la UST se encargó justamente de recuperar por lo pronto su propio trabajo y de recuperar la posibilidad de que esos terrenos eh, dejen de ser un basural. Estoy con Mario Barrios, que es encargado de un proyecto muy interesante dentro de la UST de los tantos, y te quería preguntar esto, Mario, ¿Cómo es ese trabajo que hacen ustedes para que la transformar este territorio, esta realidad? Bueno, eh, en realidad nosotros este, nos tuvimos que hacer cargo cuando la, la empresa decidió irse y este, nosotros este, nos hicimos cargo de lo que era la, la, la parquización, la forestación y el mantenimiento de lo que había sido el relleno sanitario. Así que las primeras etapas fueron duras, como lo habíamos hablado ya en una oportunidad, pero como que ahora como bien decís vos este uno puede recorrer y hemos plantado eh no 20.000, hemos plantado 38.000 especies, 38.000 árboles eh, en todo el predio de 350 hectáreas y este bueno, venimos desarrollando desde hace alrededor de 4 o 5 años ahora un proyecto de agroecología en la costa de Villa Domínico, que también tiene que ver con la investigación de de la contaminación del agua, de la, de, de la superficies con, con agua, de, de, de los frutos, de las verduras, y bueno, estamos trabajando eso para, para desmitificar el tema de la contaminación, porque en realidad lo que nosotros este, eh, vemos atrás de, de esta metida de miedo con el tema de la contaminación es que hay un... ...una intencionalidad de un negocio inmobiliario... ...que tiene que ver con la continuidad de Puerto Madero... ...el barrio Costa del Plata... ...el nuevo Quilme y demás... Eh, ...que son proyectos que se, se este, diseñan a 30 años... ...así que bueno, acá como que se pensó todo eso... ...y nosotros estamos ahí como metidos en el medio de... de la costa de Villa Domínico y Will ...en las quintas de Sarandí... ...recuperando la forma de siembra tradicionales... ...que tenían los viejos genoveses y portugueses... ...pero este, con una... Eh, metodología de agroecología, así que sin claro. ningún tipo de, de agrotóxico. Claro, porque eh, estas eran las zonas de Quintas que abastecían a la ciudad de Buenos Aires. A la ciudad de Buenos Aires, ciertamente se, se llevaba este, todo lo que eran hortalizas y frutas a los mercados de, de, de La Boca, al mercado de Abasto y demás, y se llevaban, este, se abastecían las cantinas por, por este, el arroyo, se iban en, en Barcazas. O se iban hasta eh, por el río en Barcazas. En Barcazas hasta, para... hasta, hasta La Boca, llevaban, abastecían a la... ...a las este, cantinas de La Boca... ...y bueno, esto fue muy muy tradicional... ...un, un desarrollo que, que, que... ...no sé, acá se sentaron genoveses y portugueses... Y, ...y han sacado la cepa de una uva... que acá es famosa... Eh, ...la uva, el vino de la costa... ...se hizo con una cepa claro. genovesa... De, de, de, de, eh, ...bueno, que, que se desarrolla nada más que en esta zona. Seguimos hablando sobre la UST... Un lugar que logró renacer de la basura. Pero entonces, ubiquémonos. Esas tierras quedaron abandonadas después de muchos años por los problemas de contaminación, supuestamente. Y Además, son las tierras junto a las cuales se hizo el, el basural. El Tal Ciance. cual. Sí, sí. Entonces, esto duró durante toda la época de la dictadura. Ustedes ahora han recuperado como cooperativa la propia posibilidad de trabajar y a la vez estos territorios están demostrando con el proyecto agroecológico que además esas tierras pueden, esas tierras que estaban cerca del basural pueden no estar contaminadas. Claro. Sí, sí, sí, las viejas, las viejas quintas este, en realidad no están contaminadas, lo que pasa es que con el asunto, el asunto del el susto de la contaminación y demás... En, te lo venden para que te vayas. Claro, en realidad lo que han hecho es han expropiado zonas y le han comprado a muy bajo precio eh, zonas improductivas, los viejos quinteros, con, como ya no podían producir más, y eh, bueno, y atrás de eso viene este, eh, aparentado o, o emparentado este, la construcción del megaproyecto el, de la el el mega, mega de Me, Costa del Plata. ¿Ese megaproyecto lo iba a llevar adelante Techín? Bien, Techín con la Corporación Puerto Madero, la ex Corporación Puerto Madero, y en tierras de Techín, que fue el beneficiario de, de la ejecución del trabajo de, del relleno sanitario de lo que es el Cianse, y en parte de pago le pagaron este, con tierras no rellenadas, ahí en la costa de, entre el Arroyo Santo Domingo y la calle Espora de Bernal, Eh, con, no tengo bien este, el número exacto de, de, de hectáreas de tierra, y bueno, y eso ahí hay un proyecto inmobiliario que ya está aprobado por el Consejo Deliberante y el municipio de Avellaneda, y estaba trabado en Quilmes, acá empezaron a trabajar en el desmonte y este, la apertura de calle que bueno, ahora está frenada porque hay un recurso de amparo de las este, organizaciones ambientalistas y una pelea que ha tenido también este protagonismo de la UST, poniéndose delante de las máquinas y no dejando que O sea que hasta ahora los máquinas. vecinos, lo que se puede plantear es que han logrado detener, detener el, este, el avance de eso. ¿El avance de esto que, qué generaría junto a la costa del río? No, fundamentalmente lo que se, se haría, bueno, es con la construcción de torres de entre 40 y 60 eh, pisos, se ocuparía toda una zona que es de reserva, que estaba declarada como una reserva ecológica y además tienen este, los humedales que, que hacen al río de la Plata, que tienen una importancia ecológica que, que es fundamental en el tema del de, de, de, de escurrimiento de las aguas y demás, este, bueno esto nosotros hemos sufrido acá inundaciones que en, en La Plata, sin ir más lejos, el año pasado, durante el año pasado murieron alrededor de 80, 90 personas nunca se supo el, el número definitivo y es por el avance de construcciones de barrios cerrados en en la costa del río, ¿no? Acá Claro, aparte los vecinos no lo ven como un progreso ni nada así, porque esa construcción de cemento eliminaría esa zona natural y vos pensás que puede ser trabajo, a ustedes les habían ofrecido trabajo para para para ese lugar. Sí, sí, en realidad no, para nosotros este eh, uno pone en, en valor este por ahí el interés individual eh, con el interés colectivo y la verdad es que Eh, posiblemente se pueda transformar en algo de trabajo para nosotros mientras dure la construcción de la obra y demás. Pero en lo permanente va a ser un perjuicio para la, la comunidad de Avellaneda, para la comunidad de Wilde y Domínico, eh, que no vamos a tener acceso libre a eso que dicen que van a ser tierras públicas y demás. Y este, vamos a sufrir las consecuencias de las inundaciones o de la falta de escurrimiento del agua y vamos a perder una una riquísima diversidad que hay de, de, de fauna y de flora que, que hoy este es un pulmón verde acá en Avellaneda ¿no? Mario Barrios de la UST y responsable del proyecto agroecológico ahora en dos minutos nos va a contar qué otras cosas está llevando adelante la UST en el barrio de Huirida www.lavaca.org decimu En Morón tenemos una reserva natural urbana Un enorme parque protegido con árboles, bosque nativo Y sectores de recreación y descanso En un predio de más de 14 hectáreas Ya son miles las personas que recorren y disfrutan de este espacio Acercate vos también, Brudan y Arena Castelar Morón Municipio, corazón del oeste Nuestros libros tienen orejas y corazón La Vaca Editora Escuchan y laten www.lavaca.org Una red de pensamiento libre que financiás vos. La Vaca Editora. Encontrarlos en las librerías Amigas o en www.lavaca.org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 Decimu No soy la persona de tu vida, soy la persona de mi vida Decimu Decimu se está transmitiendo hoy desde la UST, la Unión Solidaria de Trabajadores de Wilde y estamos con Diego Ledesma que es presidente de la cooperativa porque la UST es muchas cosas, es una cooperativa de trabajo A ver Diego, ¿qué es la UST? Esta Unión Solidaria de Trabajadores. ¿Qué tal, Sergio? Eh, buenas tardes, buen día. Eh, la UST es una organización de trabajadores... ...en donde nosotros lo que conseguimos es la, la forma del trabajador como... ...el trabajo como herramienta de organización. Entonces la herramienta de organización es lo social, es lo sindical, en lo político... ...y en lo laboral también. Eh, creemos que para nosotros sentirnos parte de ser un nuevo, ser parte de un nuevo sujeto de, de derecho como el trabajador autogestionado eh, lo queremos vincular al, al todo de la vida, la UST para nosotros la definimos como un sistema de vida de un UST. sistema de vida, pero que es una cooperativa que se dedica a qué nosotros cuando recuperamos el trabajo éramos trabajadores de Techin y trabajábamos en el relleno sanitario más grande de, de Latinoamérica en aquel momento ese relleno sanitario se cerró ...y nosotros lo que hicimos fue hacer... Eh, ...presentamos la propuesta a SIANSE, ...que era la misma empresa del Estado... ...que contrataba a Techin... ...para que nosotros tengamos que hacer... ...los trabajos de mantenimiento... ...que correspondían a ese predio... ...que son 430 hectáreas... ...esto después de un largo proceso... ...en donde... ...por proponer estas cuestiones y demás... ...de estar siempre al frente de, de la organización... ...de los compañeros... ...nos costó que nos quedemos sin trabajo seis meses... ...una disputa gremial... ...con, con gremios... ...afines a la, a la empresa... ...de Seance. eh eso es una rareza... ...muchos gremios en lugar de defender a los trabajadores... ...a veces están más con las empresas... Sí. ...pero ustedes pelean por recuperar el trabajo... ...en esas 400 hectáreas, 430... ...que son de basura... ¿Son ...ustedes cuatro... lo que pl planteaban era... ¿Cómo recuperar este terreno? ¿Cómo sanearlo, digamos? ¿Cómo sanear el terreno? No solo por, eh, por el impacto ambiental, sino porque nosotros somos vecinos del relleno sanitario. Claro. Entonces estamos trabajando en recuperar este terreno, eh, las 430 hectáreas, y la función nuestra es esa, recuperar el terreno, devolvérselo a la comunidad, a través de bueno, de la empresa que nos contrata, que es ANSE. Nosotros en aquel momento empezamos 35 compañeros, ...que eran los que nos habíamos quedado sin trabajo... Eh, ...empezamos con, cortando el pasto... ...haciendo el mantenimiento del relleno con machete... ...y una máquina de cortapasto... De, ...de un compañero que la tenía en la casa... ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando de 2003, 2004... ¿Y, ¿Y hoy cuántos son? Hoy somos 80 compañeros... ...tenemos todas las maquinarias viales... ...y máquinas pesadas de camiones... ...son todos nuestros... ...tenemos invertido alrededor de un capital... ...de alrededor de 10 millones de pesos... ...en maquinarias pesadas... ...más todos los compañeros con... ...con las herramientas de mano con las cosas que se necesitan para la, el trabajo cotidiano de todos los días... Eh, ...nuestra obra social, nuestro seguro de vida, nuestro comedor... Eh, ...porque nosotros lo mismo que le reclamamos a la empresa, hoy nos autorreclamamos nosotros mismos... ...nosotros, eh, todos esos derechos adquiridos por los trabajadores... ...una vez que nosotros recuperamos el trabajo, no podemos dejar eh, librado a que... ...a que eso no se cumpla, digamos... ...nosotros nos tenemos que autoexigir mucho más que a la empresa... ...porque somos claro. nosotros mismos los que gestionamos nuestra propia empresa... ...sos vos mismo que te exigís... ...y esto, eh, ¿con qué mecanismo? ...¿cómo se eh, maneja una cooperativa? ...con asamblea... ...nosotros somos un consejo de administración... ...o sos un presidente autoritario... ...yo soy... no... Ah. ...no, en realidad nosotros somos un consejo de administración... ...relativamente joven... ...después de, asumimos hace dos años... ...fuimos electos por asamblea... ...mano alzada, con los compañeros... Eh, y la metodología es nosotros como consejo de administración lo que tenemos que hacer es ejecutar la decisión de la asamblea eh, entonces en la asamblea se discute todo, el consejo de administración lógicamente eh, orienta hacia donde parece que, hacia donde no, nos parece después de muchas discusión hacia donde tenemos que ir y la asamblea decide entonces cuando la asamblea decide el consejo de administración ejecuta Lo que decide esa asamblea claro. Ahora, ustedes están haciendo algo rarísimo Que es sanear millones y millones de toneladas de basura ¿Saben cuántas? Eh, no, no tenemos bien el cálculo de, de cuántas son Son 430 hectáreas Donde el punto más alto del relleno son 25 metros Sobre el nivel de, del río de la Plata O sea que estamos hablando como de colinas o montañas de basura De basura, estamos hablando de un relleno sanitario Que funcionó durante 30 años Claro Y fue el más grande de Latinoamérica. Fue el más grande de Latinoamérica. Yo una vez había sacado la cuenta que el, el, el, el volumen de basura ahí era equivalente a que hubiera 900 millones de cuerpos humanos. Una cosa, sí. Yo cuando entré, siempre cuento, cuento la, la, la experiencia personal a, a mis amigos y demás, porque cuando se pone en tema de, no, lo que pasa es que el, el problema de la basura lo que tenemos que hacer es reciclar y con eso se soluciona. Y, yo cuando entré a trabajar de maquinista en Sioux entré un 8 de julio. En el turno noche Mi viejo laburaba acá, me contaba Pero yo nunca me imaginé Que era el relleno sanitario Entonces cuando entré eh, Ese día que entré a las 7 de la tarde eh, Ya era el invierno y era de noche Y nos llevan a la descarga de la basura Y era un mundo Era un mundo, eran montañas de basura Camiones y camiones con la eh, Entrando permanentemente Toda la noche descargando basura Y ahí tomé conciencia de lo que realmente Significa la basura No, no podía creer que semejante magnitud eh, de basura generábamos todos. Estábamos hablando de la basura del conurbano, de 8, 9 claro. municipios, 10 municipios, 12, no sé, los que habrían entrado en aquel momento. Estamos recorriendo y charlando acerca de la UST, un lugar que pudo recuperar el ambiente y también recuperar el trabajo. Y eso, digo, ledesma presidente de la UST Unión Solidaria de Trabajadores, se puede sanear o no puede pensar que hay un que lo que es, el trabajo que están haciendo ustedes de saneamiento tiene es definitivo de algún modo. Eh, la verdad que que no tengo por ahí conocimiento técnico para saber si es definitivo. Lo que nosotros estamos haciendo es forestando todo eso. Forestando. Hoy estamos forestando, estamos parquizando todo eso. Eh, tenemos alrededor de 20.000 árboles ya plantados Con su mantenimiento, el control fitosanitario El sistema de riego El cuidado de, de la planta De que no le afecten las plagas De que no se lo coman las hormigas En esas 430 hectáreas tenemos ...alrededor de 70.000 litros de agua... ...circulando todo el tiempo arriba de camiones... ...para poder mantener eso... Para poder, ...para poder mantener los árboles que crezcan... ...se hacen los estudios para ver... ...cuáles son las especies más resistentes... ...porque tengamos en cuenta que hay una capa de cobertura... ...de 50, 60 centímetros de tierra... ...y a partir de eso para abajo es basura... ...entonces la planta no tiene que entrar en contacto... ...con la basura porque si sí, el gas lo no quema... ...entonces tenemos todo un cuidado... Eh, En ese, ...en ese sentido... ...estamos haciendo una experiencia... ...nosotros no, somos los... ...uno... ...no sé si los únicos, pero sí... ...creo que somos de los, de los... ...de los pocos que hay... ...que hizo todo el proceso de la basura... ...de la disposición de las plantas de transferencia... ...la disposición final en el relleno... ...trabajamos y hoy hacemos el mantenimiento... ...y estamos en el post cierre... ...de lo que fue el relleno sanitario... El posierre que implica esa parquización e implica de algún modo que la UST está combinando el trabajo, el cooperativismo con la ecología. El cooperativismo con la ecología y el, y el cuidado, la intervención del trabajador en el cuidado del medio ambiente. Que para nosotros eso es muy importante. Tomar conciencia nosotros mismos de que tenemos que cuidar el medio ambiente, que eso no lo tenemos que delegar y que no tiene que quedar en manos de... Eh, de los poderes de los que decidan ahí está porque la otra cuestión como pasa, como pasa Diego con tantas fábricas recuperadas y empresas recuperadas es que los trabajadores muestran que ellos pueden hacer las cosas y que en este caso se puede hacer un trabajo técnico de alta calidad aunque quede a cargo de ustedes que queda a cargo de nosotros exactamente nosotros creemos que tenemos que intervenir no solamente en el medio ambiente nosotros eh, cuando decimos la UST como lo, es una forma de vida lo elegimos nosotros elegimos esa forma de vida Entonces tenemos eh, cuál es la, la decisión de los trabajadores eh, Porque recuperamos el trabajo gracias a la, a la comunidad, a la comunidad de Winde Que ese es un engranaje fundamental para cualquier recuperación Y para cualquier sostenimiento de la fuente de trabajo Entonces la comunidad nos ayudó Entonces nosotros lo que hicimos fue decidir en una asamblea cuál era la inversión ...a la comunidad... que teníamos que invertir... una ...uno de los porcentajes que se invirtieron... ...es en la creación de la fuente de trabajo... ...entonces los que podíamos 35 pasamos a ser 80... En su, ...en su mayoría todos del barrio... ...de la comunidad de Huil... ...de vecinos que no, nos apoyaron... ...y a partir de ahí nosotros generamos... ...un espacio cerrado... ...en un espacio que estaba... ...que se había queda, había quedado después de la toma del barrio... ...hicimos un polideportivo... ...bien... Dejemos salir el polideportivo. O sea, estamos abriendo otras cuestiones de la UST que a partir del trabajo de la recuperación, justamente de la posibilidad del, del empleo y de la recuperación ahora de territorios concretos de esas 430 hectáreas, ¿qué más está haciendo la UST? En un momento volvemos para seguir charlando sobre esta experiencia. Decimo. www.lavaca.org Decimo.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 Venía Mu punto de encuentro. Decimo. Uh, uh, eh. Decimo, una alegría colectiva. Decimo. Aprovechar lo que te da la vida.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 Hoy estamos en la Unión Solidaria de Trabajadores, la UST, una cooperativa de trabajo, así que desde la vaca estamos con nuestros parientes, nuestros amigos de otras cooperativas. Y la UST es la que está llevando adelante el saneamiento del cordón del relleno sanitario del SEAMSE. Son una empresa recuperada porque la pelearon para poder recuperar justamente el trabajo, pero la UST, que se podría haber quedado muy tranquilita ahí con ese trabajo recuperado, se, se ha abierto a cantidad de cuestiones, o viene abierta al barrio con cantidad de proyectos, como el que vos nos estabas contando, Mario Barrios, del proyecto agroecológico. A ver, ¿qué significa eso dentro de una cooperativa de trabajo obrera? y el proyecto de agroecología está más este con, con la visión de poder diputar formas nuevas de, de producir y defender lo que nosotros entendemos que, que es la soberanía alimentaria, ¿no? en esta época que está tan de moda o tan este eh, uno lo puede ver en todos los programas o en muchos de los programas o lo levantan en muchos movimientos sociales que tiene que ver con el tema de el no a la siembra de semilla transgénica el, el no a, a pueblos fumigados y demás eh, tiene que ver con este, enfrentar una forma de producir y una forma de consumo a la que nosotros nos negamos no o sea, digo, queremos este, queremos y podemos por este por la cantidad de territorio que tenemos para, para sembrar y producir de otra manera eh, entonces nosotros estamos mostrando en un, en un lugar en donde lo han vendido los han mostrado a la comunidad como un lugar contaminado y demás que se puede producir de otra forma y el proyecto agroecológico tiene que ver con eso, con disputar la tierra, eh, la tierra para qué, ¿no? Si la tierra sirve para desarrollo de emprendimientos inmobiliarios o sirve para que sea este un desarrollo periurbano de este, producción agrícola sin agrotóxico y como un espacio de pulmón verde que, que oxigene la contaminación o el aire contaminado de nuestra de nuestra ciudad ¿no? perfecto o sea que tenemos el proyecto agroecológico que abastece a la propios trabajadores de la UST, que son 80. 80 trabajadores, alrededor de... Ahora somos un poco menos, porque se nos han jubilado algunos jubilados, pero somos 77, eh, y no son tantos. Eh, sí, básicamente este, nosotros ahora estamos produciendo todo lo que es eh, verdura verde, o sea que eh, ahora tenemos que cosechar habas, por ejemplo, habas para ver que nuestro comedor haga okay. algún estofado de habas y demás. Pero bueno, de algunas de las cosas eh, puede proveer. Estuvimos un tiempo ahí medio parado por problemas del agua. No teníamos buena agua hasta que hicimos este lo, lo, unos pozos nuevos con, con los análisis de agua que, que corresponden. Y bueno, es agua que sirve para el riego y demás. Así que estamos ahora tenemos muchísima producción de lechuga, de arveja, de, de acelga. Eh, bueno, hoy tenemos para hacer una cosecha de, de habas. Hemos traído limones, cítricos y la intencionalidad es armar una granjita ahí de como, como este, lo que estamos trabajando es con las escuelas recibimos visitas de las escuelas primarias y de los jardines de infantes que van a ver cómo es este, esto de la, de, de la agroecología y este, a aprender cómo trabajar la tierra así que bueno, damos algún tallercito de huerta con, lo, con los chicos ahí van alrededor de 50, 60 pibes que los separamos en grupo y, y la idea es poder hacer un recorrido por una granja que después te les enseñe cómo se siembra, cómo crece la planta, así que bueno, tenemos desde plantines hasta la semilla propia, de y armamos un banquito de semilla con semilla propia, no semilla transgénica ni semilla claro. curada, sino con semilla orgánica, eh, y estamos armando ese recorrido con algunos gallinas, algunos chanchos, ovejas, queremos llevar algunos caballos y hacer todo un recorrido ecológico alrededor de las 6 hectáreas que tenemos ahí en la costa de Villa Dominica. Estamos charlando acerca de la Unión Solidaria de Trabajadores, la UST de Wilde, una cooperativa que ha recuperado el suelo, el aire, el ambiente y el trabajo. Ahora, la UST además tiene eh, el polideportivo, ya hemos hablado de eso, pero quería consultarte particularmente Mario Barrio sobre el tema, por ejemplo, de la mesa de organizaciones barriales, porque esa es otra forma de sembrar, ¿no es cierto? ¿Qué significa eso? ¿Que en un barrio la UST congrega a otras organizaciones Sí, en realidad, este nosotros este sale lo de la Mesa de Organizaciones Barriales por las distintas visiones que tenemos respecto del barrio que queremos. Entonces, bueno, a ver cómo discutir el barrio que queremos y cómo ponernos de acuerdo a construir ese barrio que queremos y que hemos pergeñado y discutido entre todas las organizaciones, o por lo menos entre la gran mayoría de organizaciones. Por supuesto que eso no está eh, galvanizado ni ni ni... ni Eh, cerrado a disputas a, a peleas a intervenciones desde la política eh, eh, o desde el municipio y demás pero tratamos de mantenerlo lo menos contaminado posible y tratando de discutir este no no, no lo concreto, digamos no, pues este, hay muchas cosas que nos unen y también cosas que nos dividen pero trabajar por sobre las cosas que nos unen sobre la coincidencia y no sobre las diferencias así que hace unos cuantos años que venimos este, discutiendo gracias a eso pudimos unificar la lucha de la construcción de un jardín eh, que hace más de 20 años que, que se venía pidiendo la refuncionalización o este, la ampliación de matrículas y bueno, hay un jardín de infantes que funcionaba con dos años y 90 pibes de matrícula, cuando la ley educativa habla de que tiene que haber un baño cada 10 chicos, tendríamos que tener entre 8 y 10 baños y teníamos dos, eh, siempre se negó bueno, eso fue un tema que toma la mesa de organizaciones empezamos a trabajarlo y derivó en un pedido de audiencia al municipio, en un pedido de, se presentó una propuesta al consejo deliberante, se hizo tratar al consejo deliberante y declarar de interés este municipal la refuncionalización y la construcción de un jardín Eh, fuimos a la, a, la, a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires y lo hicimos este, declarar de interés provincial y hoy está en ejecución la construcción de ese jardín de infantes como como una planta de bombeo que nos inundaba permanentemente y nosotros entendimos que había que construir una planta de bombeo y hoy este, la realización se está haciendo... Producto de la lucha esa, ¿no? De esa lucha. Y Pero esa mesa, ¿qué tipo de organizaciones integra? Está la UST como Cooperativa de Trabajo. ¿Quiénes más participan allí? Y están los dos comedores del barrio. Un comedor Santa Teresita y un comedor que es este de Rancho Grande. Eh, está la Escuela 38, el Jardín de Infante 921. Está la Escuela 50 y la Escuela 52, que integran una red de escuela con la Escuela 47 de la Costa. Eh, la parroquia este, Nuestra Señora del Valle y... Este, hay una parroquia que es San Francisco, dos parroquias. Eh, el, está la Comisión de Madres del Polideportivo, la Cooperativa OCT y la Cooperativa Coparty. Eh, a ver, ¿quién más está? Eh, bueno, ahí por ahí andamos. Somos alrededor de 8, 10, la Sociedad de Fomento. Somos alrededor de 10 este, organizaciones. Eh, bueno damos te, después hay comisiones de madre el banquito social la comisión de madre de hockey la comisión de madre de fútbol son comisiones de madre de distintas organizaciones de la misma organización UST que tiene distintas actividades de fútbol hockey eh, o el bachillerato popular que también es de la UST pero está, participa ahí ¿no? si te pidieran en dos palabras cómo me sintetizarías la sensación el sentimiento que tienen ustedes con todo lo que han hecho en la UST Orgullo. Yo siempre digo que hay que trabajar el tema del orgullo y este pararnos desde ahí para decir este que es posible desde la nada poder construir. Nosotros construimos desde un trabajo que se hacía desde la basura, y podemos decir desde la basura estamos trabajando por la ecología, por el medio ambiente, por la educación y por la salud. Así que el horizonte, el sol, el aire. Decimos. Creemos en dioses que existen. Decimos. El Sindicato de los Trabajadores de las Telecomunicaciones, pluralista, democrático y combativo. Nuestra página web www.foetrabsas.org.ar Si sos telefónico, sos de Foetra. Aprovecha la segunda parte del año y estudia idiomas en la UBA. Más información en www.idiomas.filo.uba.ar. Todos los meses, cuando pases por el kiosco, decimos Decimu Mu. Decí mu. mu. El periódico de la vaca. Decimo. Todos los meses pateando la calle. Decimo. No adivinamos el futuro. Veamos el presente. Decimo. Por el derecho a la rebeldía. Y ahora vamos a escuchar las recomendaciones musicales de Pablo Marchetti. O sea... El grito pelado. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Esto es el grito pelado del segmento musical de Decimú. Y les quiero presentar eh, esta vez a una banda también, amigos de la casa, tocaron en un punto de encuentro alguna vez y básicamente ellos tocan en la calle. Y digo esto... Porque tocan en la calle, todos los fines de semana pueden eh, ir a escuchar a Jamaicaderos tocando en la Plaza Dorrego, allí en San Telmo. Claro, es curioso el asunto porque no es una banda que tenga un sonido digamos, demagógico, que haga de, de la arenga al público eh, un, alguna clase de culto. Ellos simplemente, bueno, reivindican el hecho de tocar en la calle, pero son una banda, un poco como su nombre lo indica, de um, ska reggae, pero básicamente ska jamaiquino con canciones propias con canciones propias y un par de muy buenos discos eh, son gente además muy comprometida con algunas causas eh, sociales sobre todo lo que tiene que ver contra la lucha contra el gatillo fácil y mmm, hay que destacar que Pablo uno de los integrantes es el hermano de, él, perdón es la pareja de Vanessa Orieta eh, el arma, la hermana de, de Luciano Arruga y mmm, ellos siempre están metidos en movidas antirrepresivas, pero no hacen tampoco esto explícito en sus canciones. O no siempre, bueno, a veces sí, pero pero no es su bandera. No, no, no. ellos hacen una, un Ska jamalquino, y por cierto, muy muy bueno. El disco que vamos a presentar... Bueno, es explícito en cuanto a esto de tocar en la calle. La música en la calle no es delito y el tema el atorrante, jamás hay caderos. ¿Y? Esto fue El Grito Pelado, la propuesta terapéutica que cada semana nos trae Pablo Marchetti a Decimu. Decimu Decimu Seguimos en Decimum el programa de la cooperativa de Trabajo La Vaca, hoy transmitiendo desde la UST, la Unión Solidaria de Trabajadores, que está en Wilde y es la que se encarga del de relleno sanitario, de parquizarlo, de tratarlo, de forestarlo con 20.000 árboles, el relleno sanitario más grande de Latinoamérica en su momento, ahora ya habrá otros mayores, que se cerró allí por... ¿Por qué año, Diego Ledesma? Eh, se cerró en el 2003. En el 2003, 2003 fue cerrado y Diego Ledesma justamente es el presidente de esta cooperativa, la Unión Solidaria de Trabajadores, que recuperó el trabajo y está saneando ese, eh, esas colinas, esas montañas de basura, millones y millones de toneladas eh, que están en la zona de Wilde como decía recién, pero la UST además recuperó el trabajo, recupera ese territorio y recién había un algo que me estabas empezando a, a contar referido al tema del polideportivo. O sea, ¿qué otras cosas ha generado la UST en este camino de recuperación de trabajo y de vida? En este camino de recuperación de trabajo y de, de concebir a la UST como una forma de vida, nosotros lo que hicimos fue utilizar nuestra cooperativa como una herramienta. Utilizar esa herramienta para ver cómo podemos transformar Eh, la sociedad en la que vivimos en algo mejor para nosotros y para nuestros hijos entonces eh, en Wilde puntualmente, donde, donde nosotros somos vecinos quedó un espacio que era el lugar de encuentro común de lo, la, la, la antigua canchita que le, que le llamaban a los vecinos y ahí nosotros lo que hicimos fue construir literalmente un polideportivo porque lo construimos literalmente porque teníamos una bloquera había una parte que ya estaba en construcción que era de los mismos los mismos vecinos habían hecho una, una parte de ese polideportivo y hoy ese polideportivo después de después de que nosotros la cooperativa fue la herramienta para, para empezar a transformar eso nosotros llevamos adelante un polideportivo que tiene todas las semanas pasan por ahí 200 chicos entre nenas y, y neves, tenemos fútbol ...el fútbol para, para los varones... ...y una asignatura pendiente que teníamos... Uh, ...que teníamos en, en, en ese polideportivo... ...era la actividad para las nenas... ...porque las nenas venían a acompañar a sus hermanitos... ...porque los hermanitos van al fútbol... ...y las nenas no tenían actividad... ...entonces nosotros lo que hicimos fue invertir... ...en una alfombra sintética de hockey... ...para que... ...para llevar adelante la actividad de hockey... ...y la verdad que hoy tenemos ahí... Eh, ...una materia más que que que, aprobamos, que fue la incorporación de las nenas a nuestro polideportivo en el hockey, tenemos alrededor de 70 nenas y nosotros siempre contamos lo mismo las profesoras de hockey son las vecinas nuestras de, de nuestro barrio que jugaban al hockey y tenían como ilusión ellas mismas transmitir lo que habían aprendido en, en su club y bueno, nosotros, ese lugar es la herramienta para que esas chicas desarrollen esa actividad de hockey y que no es solamente una actividad deportiva de hockey Ni el fútbol es una actividad deportiva de fútbol Sino que es el compromiso, la solidaridad Preocuparse qué pasa con el compañero Por qué no viene Si tiene botín o no tiene para jugar Si tiene medio o no tiene para jugar eh, Si comió o no comió O sea, con pues nosotros estamos en la Comunidad Wilde Es un asentamiento en donde lo que sobra es pobreza Entonces eh, Nosotros como trabajadores no podemos ser ajenos de la cosa que nos pasa de la puerta de nuestra casa para afuera o de la puerta de la empresa para afuera. Claro, pero lo importante, estamos hablando con Diego Ledesma, presidente de la cooperativa Unión Solidaria de Trabajadores de Wilde, es que este polideportivo, por poner el ejemplo, esto de la cancha del césped sintético o lo que sea, nace del trabajo de la cooperativa. No sé. O sea, se recupera la fábrica, se recupera el trabajo y la idea es a partir de eso empezar un trabajo real que, por ejemplo, abarca el tema del polideportivo. Abarca el polideportivo. Eh, otro, de lo, en el mismo en el mismo lugar, funciona el bachillerato popular de adultos. Un bachillerato popular de adultos, en el, en, el adultos en el mismo edificio. En el mismo edificio. En otras aulas que yo vi que son lindísimas. ¿Y qué más funciona ahí? Ahí funciona la radio comunitaria. El proyecto, tenemos el estudio de radio de la radio comunitaria. ¿Cómo se llama la radio? La Rebelde. FM La Rebelde, 107.5. Eh en donde nosotros tenemos pensado que ese, ese es el espacio de comunicación y de contar qué es lo que pasa en nuestro barrio. Eh, no solamente lo de la UST, sino las organizaciones que también están en, en, en nuestro barrio, que no es solamente la nuestra, sino que todos tengamos el espacio para expresar eh, los sentimientos de Will de, de Este, ¿no? Alegrías, emociones, tristeza, reclamos, lo que sea, ese tiene que es el espacio de la comunidad para, para expresarnos. O sea que ahí tenemos, vamos armando la cadena, tenemos la UST recuperando trabajo, tenemos la recuperación de esas 430 hectáreas de relleno sanitario que se están parquizando con más de 20.000 árboles, césped y demás. Uno llega acá y está en un lugar que casi paradisíaco y en realidad estamos parados sobre millones de toneladas de, de basura, basura que la UST está trabajando. Pero a través de la recuperación del trabajo Implica también hacer trabajo barrial El polideportivo, bachillerato popular Una radio comunitaria ¿Qué más? Un gimnasio de boxeo para los un gimnasio de boxeo recreativo También para los chicos que no les gusta el fútbol A lo mejor lo atrae el boxeo eh, Siempre con la metodología O con la finalidad De De la solidaridad del acompañamiento, del preocuparse por el otro, nosotros no queremos tener dentro de nuestro polideportivo eh, un Messi que se salve solo, nosotros queremos ser de todos Messi que nos salvemos todos siempre hablamos con los chicos y también ahí tenemos la disputa competitiva porque uno cuando entra los sábados quiere ganar y los chicos quieren ganar y los padres de los chicos quieren ganar, entonces la discusión nuestra es para qué queremos al polideportivo Eh, si generamos, ¿qué hacemos? los chicos lo utilizamos como lo utilizan los clubes de fútbol como una mercancía que si sirve lo queda con nosotros y lo mejor y si no sirve tendrá que buscarse otro destino o nosotros queremos que esos chicos estén contenidos estén dentro de nuestro polideportivo que se sientan acompañados y la discusión a veces se da con los padres y nos, muchas veces entre los delegados decimos Muchachos, yo prefiero que se vaya un padre enojado y no que se me vayan cinco chicos llorando porque no entraron a jugar Diego Ledesma, de la Unión Solidaria de Trabajadores, nos está contando este universo de actividades que implica el cooperativismo, el trabajo, la ecología, la educación, el deporte, y todo fomentado a partir de la gestión de los trabajadores. Bueno, es una frase de Germán Natala que dice que es preferible intentar un camino autónomo, independiente y propio, que al principio a lo mejor es tan doloroso como el otro, pero al final del camino es nuestro, estamos construyendo una nueva sociedad. Germán Andrera. Sos musiqueros, porque así lo dite son. Sos los amantes de la... Puta? Oh, me cago que... Se le escucha cuando llega Con sus dos manos abiertas Sus ojeras bifurcadas Sombra gris de la belleza ah. Huele a goma de sang empapadas a memoria y lucha nueva www.lavaca.org Si no estás bien de la cabeza, sumate. www.lavaca.org Decimu.